¿Y por qué me dijiste que me querías? No, <risa> yo nunca dije que te quería. Simplemente dije que me gustabas. Ah, pero no lo puedo La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce. ¡Hey! <risa> Y explotados, sentados en un jardín Se comen las papas de tu hamburguesa La burguesía dice que es una injusticia Otros lo llaman el impuesto a la pobreza yeah. Esa doña acaba de salir de misa Y celebra la paliza que le están dando al chamo Ella grita que lo maten Porque si se trata de malandros Ella los prefiere colombianos Xenofobia selectiva Turismo sexual Todo por la economía Conciertos gratis para empoderados Amigos del alcalde Disfrazado de proletariado A Hilmer le pidieron su apartamento para subirle un millón de pesos Al arriendo a volverlo Un Airbnb y alquilarlo a un gringo para luego llamarlo emprendimiento Todo está muy caro Recolonizados por avaros, no importa vivir endeudados Mi nuevo barrio se llama sobrepoblados por amor. Todo está muy claro, recolonizados por avaros yeah. No importa vivir endeudados, tu bella patria se llama narcoestado por amor. Aquí todos se creen bravos, todos. ustedes no son amables, todos. son interesados Llevan años viendo Betty la fea. Senden ropa de segunda y te la cobran como nueva. Te cancelan si dices mucho, si dijiste poco, ¿Eh? si no dijiste nada. nada. Luego publicas un vídeo llorando y lástima que la disculpa ¿Cómo? no se haga viral, como la cagada. Somos demasiado complacientes. Sí. Aquí no hay habitantes, solo clientes. Eliges a tus presidentes. Como Como si fueran tus pretendientes. El 1% dice que la pobreza es mental, que los sueños sí se cumplen, que todos somos iguales. Nacieron ricos y huyen a zonas rurales. Pa estar lejos de nosotros y ser súper espirituales. Todo está muy caro, recolonizados por avaros. No importa vivir endeudados. y nuevo barrio se llama sobrepoblado. No importa vivir endeudados Tu bella patria Se llama narcoestad Por amor Han llorado mis ojos Tantos años de guerra Sigo aquí aferrada a tus brazos Aunque ya no me quieras Por amor Han llorado mis ojos Sigo aquí, aferrada a tus brazos. Utilice nuestra música para promocionar tu podrida campaña política que a ninguno le creemos. Al fútbol callejero es al único partido al que pertenecemos. Motherfuck.